Ya tenemos el contacto con Plinio también, como cada miércoles. Plinio, buen día. Buen día, Emiliano. Brasil. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, decíamos que hay varios temas también para, para eh, abordar hoy en este análisis de la realidad de Brasil, así que nos podemos meter de lleno con este informe final de la Corte Penal Internacional, que involucra a tres jueces del Tribunal Supremo. sí eh, en realidad la cpi eh, es la comisión parlamentar de inquérito ah, del congreso ah, nacional yo les pasé pido perdón emiliano por te dejarte ahí en, en una situación que no entendiste la la, la, sigla, la sigla claro que esto, tiene que ver con, con una sigla de, de la de la política más bien de Brasil que internacionalmente la asociamos con otro organismo. Exactamente, ¿no? Te, te inducía a equívoco. En realidad esto hace parte de la crisis institucional brasileña, de los poderes que se extrañan, ¿no? El Congreso montó una comisión parlamentar de investigación, que es una comisión tiene muchos poderes para investigar el crimen organizado. Y esto ocurrió cuando se descubrió que había muchas eh, bombas de benzina y muchas eh, operaciones comerciales vinculadas al PCC, que es el, eh, el primer comando de la capital, el crimen organizado que comanda aquí con mucha fuerza en San Paulo. Bueno, entonces se montó esto, esta comisión y la comisión después de seis meses de trabajo presentó su relatorio final, que fue presentado por el senador Alessandro Vieira, es un senador del Sergipe, Sergipe, el Estado de Sergipe del MDB un ex delegado y resulta que el senador aprovechó la oportunidad de hacer el relatorio para hacer política y no para presentar los resultados de la comisión que a lo que parece tenían pocos resultados ¿no? Entonces ignoró el tema original y concentró su relatorio en el Banco Máster que ya hablamos del Banco Máster y vamos sí. a hablar mucho más del Banco Máster aquí, que es un gran banco que, que fue que, que, quebró por hacer operaciones fraudulentas bueno, y en este relatorio lo, lo principal, que es un relatorio de 200 páginas es que eh, el senador pide una investigación policial ¿Mm? de tres ministros del Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes, que es un ministro que quedó con mucha notoriedad por su lucha contra, digamos el golpe de estado de Bolsonaro Díaz Toffoli y Xiomar Méndez, que son tres digamos importantes ministros de la Corte Suprema bueno, y, y, y los acusas de obstrucción de justicia bueno, resulta que el, el relator al final fue rechazado porque el gobierno Lula se movilizó cambió los diputados y son negociaciones cambió los diputados de la comisión y logró rechazar este relatorio pero lo importante del relatorio es entender la crisis ¿no? que, que, que esto genera porque que, que, en, en realidad lo que el relatorio dice es que coloca el banco el escándalo del banco Master en la categoría de crimen organizado lo que en realidad es una verdad pero es una verdad que el establishment no puede asumir ¿no? entonces esto tuvo una, re una reacción muy fuerte de los jueces del Supremo Yumar Méndez que es el principal articulador de la Corte Suprema pidió, no contraatacó pidiendo una investigación criminal contra el senador o sea, uh -huh. censurando al senador por haber hecho el relatorio que fue rechazado Por, y esto tiene a ver con dos cosas ¿no? primero la protección corporativa de la corte y segundo la idea que el banco máster no puede entrar en la categoría de crimen organizado porque aunque sea un crimen organizado es un crimen organizado por el estado no un crimen organizado por fuera del estado entonces esto, esto muestra la delicadeza de la situación política brasileña ¿Por qué el senador hizo esto? Por política, por elecciones Porque la, la derecha La ultraderecha Están asu, uh, uh, Pautando El ataque al supremo como una Cuestión se, central sí. De las elecciones del 2026 Entonces el senador Hizo esto por pura política Para ganar votos pero Y para intentar Colocar el banco máster ...en la responsabilidad del Supremo y del gobierno Lula... ...que tuvo que movilizar para deshacer esta este relatorio bombástico. ¿no? Bueno, la reacción del Supremo es peor todavía... ...porque hace una reacción de intimidación de un senador. Bueno, resumo de la ópera para los hermanos uruguayos. Eh, una crisis institucional que se profundiza... Una situación política que tiende a polarizarse mucho. Uh -huh. En el caso del Banco Master, están todos involucrados, de la derecha a la izquierda, ¿no? a la izquierda del orden. Eh, claro que con pesos diferentes, porque cuando se agarra la cantidad de gente de la derecha y de la ultraderecha involucrada en el banco, que está en el, en el celular. de del Borcaro que es el dueño del banco es mucho mayor la participación de la extrema derecha y por esto una, un aspecto de la campaña que viene es ver quién eh, tiene capacidad de eh, atribuir al otro la responsabilidad por lo que pasó en el banco máster bueno, esto fue una primera digamos cosa importante de la semana aquí en Brasil bien, otro de los temas Plinio que también eh, nos propones es este esta este que le pasó a eh, Alexandre Ramayem eh, ex diputado allí en Brasil, ex responsable de la Avin en el gobierno de Bolsonaro que fue detenido por el ICE en Estados Unidos exactamente y continuamos en la campaña no pero esto claro. es interesante porque muestra la, la interferencia americana en la campaña Alexandre Ramayem Era diputado federal, fue depuesto porque fue condenado a 16 años de prisión por la tentativa de golpe de Bolsonaro. Era el exdirector de la BIN. La BIN es como si fuera es una agencia de, de inteligencia del gobierno que Bolsonaro la privatizó y la utilizó de manera muy amplia para perseguir la sus enemigos y para conspirar contra el Estado, bueno este señor fue condenado pero huyó de Brasil, se salió por, por la frontera con apoyo de los eh, garimpeiros que son los mineradores ilegales, bueno y se fue a Miami y en Miami pidió exilio resulta que el gobierno brasileño tiene un convenio con el gobierno americano de eh, intercambio de información sobre forajidos de la justicia en el país del otro, no es un convenio de la policía federal brasileña con el FBI, que sí. es un convenio ya extraño, no, porque tienes que entonces mandas un delegado de la policía federal a Estados Unidos a investigar los brasileños que son, digamos, forajidos de la justicia. Bueno, el delegado brasileño que se llama Marcel Ivo Carvalho informa a LIES de dónde está Ramagem. Que es entonces el el policial de de manera ingenua va y prende Ramagem porque Ramagem ya no tenía pasaporte y tampoco tenía visto. Pero resulta, esto fue una vera noticia aquí en Brasil. No, Ramagem fue preso y será deportado por LIES. Pero resulta que la ultraderecha brasileña se articuló con la ultraderecha americana y en tres días soltaron a Hamas. ¿no? Y no solo soltaron a Hamas, como el gobierno americano decretó la expulsión inmediata del delegado de la Policía Federal brasileña. Eh, bueno, y como contrapartida, ayer en la noche Lula... da una declaración desde Portugal uh -huh. que también va a deportar el, el delegado, digamos, del FBI que está aquí en Brasil. O sea, esto es una interferencia directa de, de Estados Unidos en la política local y es una, digamos, internacionalización de las elecciones eh, brasileñas. y que muestra una escaramuza cada vez mayor entre Brasil y Estados Unidos, que yo creo que puede profundizarse durante la campaña, porque a lo que parece los americanos, ¿no? el gobierno Trump ya tiene su candidato, que es el, el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Mm -hmm. Buen día, Plinio. Y toda, todas las cosas de las que vamos hablando tienen que ver con las elecciones y con la campaña electoral. Pero tenemos que pasar a otro tema que es eh, uno que vos ya nos habías mencionado: de que estaban los trabajadores de aplicaciones eh, con reclamos que tenían que ver con su jornada laboral y demás, que parece que tuvieron gran victoria. Sí, tuvieron. Ángeles, como yo ya, ya estoy, ya dije aquí algunas veces, yo creo que en Brasil. Discutiremos básicamente en el, en el próximo periodo tres cosas. no Soberanía nacional, o sea, imperialismo, ¿no? ataque a los trabajadores, defensa de los trabajadores y crisis ambiental. Por sí. aquí no todas la, las elecciones van a, a, a discutir básicamente estos temas. ¿no? lo que Nosotros hablamos la semana pasada de las manifestaciones de los trabajadores de aplicativos sí. ¿no? estaban en plena manifestación y fue en el miércoles donde lograron una importante victoria que es pero es una victoria siempre parcial ¿no? que es la, la, la postergación de la votación de un proyecto de ley que iba institucionalizar la, las relaciones De, de los aplicativos con los trabajadores que en, real, en realidad significaría un aumento expresivo de la superexplotación de los trabajadores de aplicativos el punto central de la lucha es el vínculo empregaticio ya lo discutimos la semana pasada sí. los, las plataformas no quieren ningún vínculo a, a empregaticio porque quieren una nueva forma de esclavitud ¿ya? que es De, de de cierta manera aún más dura que la esclavitud original porque is eh, isenta no exime la, las plataformas de cualquier responsabilidad sobre los trabajadores como si ellos fueran empresarios de sí mismos no bueno entonces las movilizaciones que fueron muy fuertes la, las fotos son impresionantes Uh, ocurrieron en más de 20 capitales de Brasil y reunieron miles de miles de, de trabajadores que hicieron huelga, paralizaron las ciudades y resulta que esto acabó intimidando al gobierno Lula que apoyaba el proyecto, entonces el proye el gobierno retira el apoyo del proyecto y hace el compromiso de no votar hmm. esta ley hasta el fin de las elecciones que es una cosa Otra cosa que es bueno tener el ojo abierto, porque los temas muy reaccionarios, el gobierno Lula lo está barriendo para debajo de la alfombra, para levantar la alfombra después de las elecciones. Uh -huh. ¿no? Esto ocurre con esta votación, esto va a ocurrir con las privatizaciones de los ríos que ya discutimos, va a ocurrir con dos cortes en los gastos de educación y de salud, pero... por mientras, digamos, los trabajadores ganaron un, un tiempo, pero sobre todo ganaron confianza, ganaron, eh, digamos, la, la, la conciencia de que si están movilizados y si están, digamos, determinados, eh, ellos logran imponer derrotas al parlamento brasileño. Esto se nota en todas las frentes, en la frente indígena, en la frente de los trabajadores, ¿no? Cuando los trabajadores se movilizan, la, la, la burguesía brasileña tiene miedo de atacar. ¿no? Y yo creo que esta es la principal enseñanza de esta victoria importante de los trabajadores de aplicativos. Plinio, eh, otra de las cosas que está pasando y que está relacionada con las luchas eh, sociales es esta, estas varias eh, huelgas en eh, universidades públicas De Brasil, más de 50 universidades que están involucradas en la lucha, en este caso de, de trabajadores y también de estudiantes. Sí, aquí que también, que también demuestra, Emiliano, que hay una cierta, una especie de, hay mo, alguna movimentación eh, social. Uh -huh. ¿no? Nosotros vivimos en el periodo eh, pasado una letargia muy fuerte del movimiento social. Hay síntomas que parecen indicar, hay que ver y que acompañar, que esto está cambiando. Y uno de los sectores que empieza a movilizarse son los funcionarios públicos, pero sobre todo los funcionarios relacionados a la educación. Entonces hay una ola de huelgas en las universidades públicas, las federales, que, que son más de 50, La Estadual de Río de Janeiro, que es una uh -huh. universidad muy, muy grande, también está en huelga desde el 7 de abril, y ahora las universidades públicas de San Paulo que son las más, digamos, aguerridas, las más combativas, y también se movilizan para huelga. Yo conversé con los dirigentes de la huelga aquí en San Paulo y, y la avaliación inicial que ellos tienen es que la huelga será fuerte. Y esto se junta con otras huelgas también de trabajadores de la educación ahí de, de la educación primaria, ¿no? En Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo. Entonces ahí empieza a haber una cierta movimentación. Esto también no puede ser desvinculado de las elecciones, porque todos los trabajadores saben que ahora es cuando digamos los dueños del poder están más vulnerables mm. porque van a tener que hacer una operación elecciones y en las elecciones tienen que generar la ilusión que las cosas van a mejorar y no pueden también eh, in indisponerse no enfrentar de manera muy fuerte los trabajadores entonces esta es una coyuntura favorable a las negociaciones y el hecho es que los movimientos los sindicatos están Eh, digamos, eh, articulando para aprovechar la oportunidad aunque con mucha dificultad porque las direcciones de los sindicatos son amarillas y las muchas de ellas las más combativas eh, dirigidas, digamos, por el PT y el PT tiene que calibrar un poco el movimiento porque si no hay nada son atropellados por la base, pero si hay mucho, son advertidos por el gobierno. Entonces, todavía con estas direcciones, eh, la, la, la, la capacidad de lucha de los trabajadores siempre es muy, digamos, eh, dificultada. Y el otro frente que vos mencionabas, Priño, el, el tema ambiental, también está presente, porque el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales está haciendo algunas advertencias para este año. Sí, y es una cosa que interesa yo creo que ahí sí directamente a los uruguayos ¿no? porque yo creo que él es, no la frontera aquí en el sur de Brasil entre es una frontera política administrativa no meteorológica ¿no? entonces claro. las cosas traspasan las, las fronteras. El CEMADEN que es el Centro Nacional de Monitoramiento y Alertas de Desastres Naturales eh, ver, eh, hizo una nota Diciendo que eh, corríamos el riesgo de un el niño en el segundo semestre de 2026. ¿no? Y entonces, las, ellos imaginan, por sus uh, modelos econométricos, que agosto, septiembre, octubre tendremos un el, el niño de moderado a fuerte, mm. con 80% de probabilidad. Y esto significa riesgos de inundaciones en el sur. esto es lo que yo creo que puede también ocurrir en, en Uruguay, no sé, no pero por lo menos en el norte de Uruguay, riesgos de sequía en el norte y uh -huh. en el nordeste, riesgos de incendio en el norte, nordeste y en el centro sur. O sea, una situación donde los lo que ya estamos asistiendo, que son los eventos climáticos extremos, ¿no? se presenta ahora en el horizonte brasileño exactamente en el momento crucial de las elecciones y en este mismo tema hay un cientista del, ¿no? del, de los eventos climáticos muy importante que se llama James Hansen y, y él tam, recién hizo también un, un, un artículo advirtiendo para un super el niño entonces el Semaden dice que, que el niño tiende a ser moderado fuerte, pero James Hansen dice que no, que sospecha que podemos tener un el niño particularmente grande. ¿no? Eh, entonces, esto es una otra cosa que es importante tener ahí, para pautar la importancia del colapso ambiental y la urgencia de frenar el capital, que es el responsable último por todas las desgracias ambientales que estamos viviendo. Hmm. Tenemos que terminar y creo que con esto que vos estás diciendo que es muy importante, un par de cosas que tienen que ver con los oyentes. Una que después te vamos a mandar, de una oyente que nos pide que te consultemos sobre una información sobre empresas brasileñas y la búsqueda de petróleo en los mares. Pero la otra, con esto que acabas de plantear vos como tema, eh, decimos que hoy es el Día de la Tierra, hace casi... 60 años que se celebra el 22 de abril el Día de la Tierra y un pequeño productor de aquí de Canelones mandaba un mensaje deseando un feliz Día de la Tierra después de hacer todo un, un análisis de lo que está pasando. Así que eh, lo tenemos en cuenta con este análisis que hacías vos ahora también, Plinio. Sí, yo creo que la mejor manera de celebrar la Tierra es combatiendo de manera implacable el capital Porque si no lo hacemos, el capital va a terminar con las condiciones de vida en la tierra. Total. Pero siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Un abrazo a Emiliano y a ti, Ángeles, y a todos los oyentes. Un abrazo grande. y Gracias, Plinio. Hasta Gracias. la próxima.